Bueno, nos vamos acercando al 18 de septiembre, que es la fecha en la que se van a cumplir 10 años de la desaparición de Jorge Julio López. El testigo, uno de los testigos principales, uno de los testigos esenciales del de primer juicio que se realizó en la Argentina por crímenes de lesa humanidad después de la caída de las leyes de impunidad, de la obediencia debida y el punto final en el año 2006. Las leyes fueron derogadas en el Congreso y eso permitió la reapertura de las causas y tener estos juicios que hoy tenemos. Eh, la historia de López es conocida, pero a la vez es olvidada. La historia de Jorge Julio López es una de esas que para muchos de nosotros no deberían dejarse pasar así como así, y sin embargo se dejan pasar así como así. Eh, publicamos ayer una, una nota en, en nuestra página, en la retaguardia, eh, tomando en paralelo la parte de la declaración de López en el juicio contra Echecolás, que termina condenando a Echecolás a cadena perpetua, donde él dice que, lo, que pensaba en, en salir y en matarlo a Echecolás con sus propias manos y la trazábamos en paralelo con la historia de Lino Villar Cataldo, el, el, el médico que asesinó al ladrón que no tiene nombre pero que digo que no tiene nombre para los medios tradicionales pero que sí tiene nombre efectivamente aunque los medios no lo reflejen eh, se habla si vos buscas las noticias eh, te vas a encontrar con eso con que Villar Cataldo está siempre nombrado y Ricardo Krabler quizás no sepas que es el nombre del chico que murió asesinado ¿Y qué hubiera pasado si López hubiera reafirmado ese pensamiento que tuvo y del que después se deciso de matar a Checolás con sus propias manos? Y en principio no hubiera desaparecido. Pero la realidad es que el 18 de septiembre, un día antes de los alegatos, desapareció y nuestro compañero Pablo Giacove estuvo en La Plata para charlar con Nilda Eloy ...de la asociación de detenidos desaparecidos. Eh, queremos que prestes especial atención a este testimonio... ...porque Nilda recuerda, recuerda ese día, recuerda cómo fue ese día para ella... ...y para todos los que estaban cerca de Jorge Julio López. Diez años, che, han pasado de esa desaparición desaparecida. Yo soy Nilda Eloy, integrante de la asociación de detenidos desaparecidos... Y bueno, soy una de las de los tantos miles de personas que desde hace 10 años reclamamos la, la aparición con vida de Jorge Julio López y el juicio y castigo a los responsables de esta su segunda desaparición. Para ubicarnos teníamos que que volver a ese 18 de septiembre del 2006, día en que la querella que integrábamos eh, Jorge Julio López, yo y la Asociación de Detenidos, iba a presentar su alegato, alegato en el cual por primera vez se iba a pedir la condena por genocidio. Eh... Bueno, y ese día, a la mañana temprano, yo tenía las entradas para la familia de él, porque el tribunal había hecho un, unos cartoncitos para que pudieran entrar, cada uno por, por la falta de lugar. Y llegó el hijo temprano, y Gustavo, el hijo menor y el sobrino. Con mi viejo no está. Y a partir de allí fue, fue una locura. Eh, primero porque a mí no me cabían. O sea, cuando, no, no en el primer momento, o sea, en el primer momento yo salí para dentro del, de la municipalidad que donde estaba haciendo el juicio porque yo dije este se vino más temprano, estaba tan ansioso. Eh, y no, no estaba. Y cuando Gustavo me dijo que la ropa había quedado preparada en la silla, yo dije lo chuparon. No usé una expresión muy vieja, ¿no? Eh, y fue difícil, a medida que iba llegando gente y que nos íbamos, eh, los mismos compañeros no podían creer, no, pará, tiene que haber pasado algo, ¿no? Y yo tuve esa, esa convicción desde un primer momento que lo habían secuestrado. Porque el viejo era cabulero, o sea, usó la, la misma ropa desde las borseguillas hasta la gorra, en todo lo relacionado al juicio sin importar los cambios de temperatura, <risa> digamos, si hacía calor o si hacía más frío, él usó exactamente lo mismo durante todo el juicio. Y por otro lado, él era un tipo responsable, él sabía que él tenía que estar ahí presente, porque eh, ni él ni yo habíamos firmado poder para los abogados. Eh, por lo tanto para que ellos pudieran alegar nosotros teníamos que estar presentes en el juicio sí o sí y por otro lado porque habíamos hablado durante el fin de semana varias veces y eh, él estaba, él quería verle la cara de Chébolás entonces a mí no me, no me entraba en la cabeza de que eh, esas cosas que se intentaron plantear en un principio de de que se había escondido, de que, que tenía miedo, que se podía haber perdido, que era un viejito gaga. No, por favor. Jorge no era nada de eso. Sí tenía un, un Parkinson que recién empezaba y, y le temblaban las manos, pero no era ningún viejito gaga. No, y mucho menos era un tipo que se podía haber escondido por miedo. No... Y bueno, así empezó este recorrido de 10 años, eh, llegamos dos días después, a, al día siguiente, a la lectura de, de veredictos, conseguimos un avance enorme en lo que es eh, La justicia a nivel nacional e internacional Como fue el, el reconocimiento del genocidio No se lo condenó por genocidio sí se reconoció que los hechos ocurridos En este país Entre 1976 y 1983 eh, Se enmarcaban en el delito internacional de genocidio Ahora nos costó nos costó la desaparición de Jorge Julio López. Fue muy... Cuando terminaron de leer el veredicto y todo el mundo... gritaba y todo, todo el salón estalló... Yo tenía una silla vacía al lado. Ahí me faltaba el viejo que tenía que haber estado sentado al lado mío. Fue un precio muy, muy alto. No sé. Ahí en esas palabras de Checolás, a veces se especuló con que podía estar hablando de Jorge Julio López y no de él. ¿Vos qué pensás? Sí. En un primer momento pensamos que hablaba de él. Ustedes están condenando a un pobre viejo enfermo. Sin poder, ¿no? Una cosa así. Eh, yo en este momento, por supuesto que estoy absolutamente segura de que estaba hablando de Jorge Julio López. Por eso es que genera tanta, tanta bronca, tanta indignación eh, el que un sujeto como Chicolás esté al borde de que lo manden a su casa. Se cumplen 10 años de la desaparición de Jorge y 40 años de lo que se conoció como la noche de los lápices. Echegolas es el responsable de los dos hechos. Y que este tipo pueda mirar desde su cama por televisión las marchas. Es absolutamente indignante. ¿Sabe también dónde está Clara Nahí? ¿Sabe otro montón de cosas más también? Entendemos que sí, pero entendemos también que es un tipo que... Eh, como ellos se consideran a sí mismos, un duro. O sea, eh, un tipo que llegó a decir en, en un juicio que él volvería a hacer cada una de las cosas que había hecho. O sea, es un... un ejecutor con convencimiento. Así que seguro tiene mucha información. Que jamás va a dar. Porque su forma de seguir haciendo daño es no dando No. Esto que acabamos de escuchar es parte de una entrevista que Pablo Giacobbe, integrante de la retaguardia, le realizó a Nil Laloy, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, a propósito de López y también más allá de López, pero con los 10 años como, como eje. Y es parte de una entrevista que vamos a escuchar completa... Eh, en vivo esta noche cuando estemos haciendo el programa de los juicios a los genocidas oral y público. Bueno, tremendo el relato de Nilda, eh, conmueve realmente escucharla, recordar ese día. Y le vamos a poner algo de, de música para salir de clima, ¿eh? no tiene nada que ver, les aviso pero venimos muy bajón, así que vamos a ponerle, aunque sea un poco de, de onda desde, desde la música para que no sea infumable este enredando las mañanas que, al que le quedan 25 minutos uno de los 5 mejores shows que vi en mi vida año 2000 Estadio de Obras Sanitarias y mi banda favorita de Cal. this time I still can't let go I still got your every part of me Hör ofta